Algo que podemos rescatar, 70 empresas y 11 adjudicados. O sea, quedaron aproximadamente 60 al margen, ¿no? Eso significa que hay mucha expectativa. Hay mucha gente que se está presentando para poder, eh, bueno, competir y participar. Y en algo que también me sorprende, mujeres, mujeres... Eh, constructoras es una experiencia muy bonita quiero aclarar la burocracia siempre hay veces es una molestia para la población demasiada burocracia peor aún así están nuestras normas para para acelerar esto a veces tenemos que tomar estas medidas para que la gente eh, bueno eh, salga satisfactoriamente a De, de las instituciones que confían en nosotros de acuerdo a normas eh, inclusive tardan semanas días hasta meses yo no comparto con esa tardanza porque detrás de la burocracia está a veces la corrupción tanto peregrinar la gente por su atrás termina ofreciendo dice por favor ayúdeme cuánto quiere que le dé Y esa es nuestra mayor lucha que la burocracia se elimine que que haya celeridad en los trabajos que hacemos Pero sí estoy contento con ustedes queridos técnicos del gobierno municipal especialmente de este de la parte ejecutiva hoy día le van a publicar todas las obras adjudicadas claro cómo no podía de, de 70 11, seleccionarlos es difícil pero por encima declararlos de cierto a más es más complicado todavía a veces cuesta, no cumplen las empresas yo creo que ha habido una buena capacitación 50% de los capacitados se adjudicaron y 50% empresas de afuera del, del mismo pueblo de Montero el que no se capacitaron esa es buena señal O sea, no solamente se están adjudicando los todos los que se capacitan, sino la mitad del uno, la mitad de los que siempre se presentan. Porque también tienen derecho a presentarse a empresas que están afuera, que no necesitan capacitar, porque ellos lo saben perfectamente el proceso de, de adjudicación de licitaciones públicas.